Sí, es un espectáculo este, para toda la familia, pensando en las infancias. Estrenamos el 3 de agosto, acá en Trelew. Este, así que, bueno, sí,、eh, no vamos a estrenar en Viena, pero es casi, digamos. Casi, sí. <risa> es muy nuevita, tiene olor a nuevo. Sí, qué lindo. Bueno,、eh, ¿qué va a pasar con Cascaruda y Chinchimolle? Uy, esas dos, no sabes en la que andan. Este, son los personajes de Puñenco, Guardianes del Agua. Este, es una obra que, que intenta hacernos reflexionar sobre el cuidado de la naturaleza, y estos dos personajes son los que se encuentran en esa situación. De desconocimiento en principio, y a partir de, de, de distintas cosas que van sucediendo, este, van conociendo la realidad de, de nuestros espacios naturales y, sobre todo, del de, de agua, y ahí nos llaman a, a, a empezar a tener un poquito más de conciencia. Yo sé que hay mucho, mucho destinado a esto, pero bueno, nunca, nunca está de más reforzarlo, y en este caso, desde, desde una mirada de los pueblos originarios. Sí, este, Creemos que, que los pueblos originarios vienen haciendo un trabajo increíble con respecto a esto, n o en la realidad, este, son, son los que están defendiendo el agua, los territorios y demás, y nos pareció que desde el arte era un espacio interesante para a c o m p a ñ a r l o s también. n o Este, así que bueno, c h i n c h i m o y i y Cascaruda, s e van a encontrar con, con personajes, este, que son guardianes del agua, los distintos guardianes del agua, según, este, la Cosmovisión Mapuche Tehuelche, y, y, lo van a hacer, lo van a hacer a través de, d i s t i n t o s e s p a c i o s y recursos escénicos. Sí, la obra, si bien es una obra de teatro, claramente este, conjuga distintas artes escénicas para, para llevar su objetivo adelante, que es comunicar esto tan importante con respecto al, al cuidado de la naturaleza. Así que, bueno, lo que van a ver es este, narración oral escénica, una parte, o sea, tiene, tiene varios, varias estéticas,、eh, teatro de sombras, teatro de actores. Y también tiene un cuadro de, de, de clown este, muy interesante y, y música, música original. Así que nada, un equipo creativo que, que, que se ha conjugado para, para armar esto que queremos compartir.、Eh, Carolina, ¿es tu primera obra、eh, así infantil o para la familia? No, yo este, hace 30 años que transito.、Eh, El arte de, del teatro y de la narración oral.、Eh, he dirigido 10 espectáculos, más o menos así, que, que recuerdo rápidamente.、Eh, me dediqué muchísimo tiempo a la narración oral, pero nunca dejé de hacer teatro. La narración oral escénica es, es muy teatral, claramente.、Sí. Tiene algunos componentes que. que, que Que solamente digamos, los que, los que transitamos este espacio de, de, del arte de teatral y narrativo、eh, conocemos. Digamos, a, a nivel espectador, no, no, por ahí no, no se encuentran grandes diferencias. Este, pero hace 30 años que me dedico a esto y casi 25 años que estoy dirigiendo. Eh, tengo infantiles, no solo dirigidos por mí, sino también este, unipersonales infantiles. Este, he estado en v i e t m a en la Feria del Libro,、ah, sí, este, claro. con un proyecto que sigue, sigue、eh, rodando: Que es la b i b l i o Rueda. Es una biblioteca ambulante en donde propongo la lectura familiar, acompañada siempre de, de relatos que hago también, de manera. Espontánea, digamos, en, en la medida que se, va, que se va armando una ronda en donde estén dispuestos a escuchar historias. Así que sí, tengo un camino largo. Qué lindo. Eh, sí, sí eh, teniendo en cuenta, bueno, esto de que esto tiene la particularidad también de. Eh, eh, tiene como esto de, de los pueblos originarios también, ¿no? Y, y quería preguntarte qué pasa con, con la gente que va, la, los, los pichiqueches, los niños, niñas. Que van a la obra y se enganchan, y, y, y bueno, participan también con las actrices. Sí, sí, te, hemos tenido、no、mismo, este, perdón, las funciones cabrón, acá、sí. entre Leu. La verdad que nos ha tocado un、sí. público muy variado, muy diferente de una función a otra. Y eso es una bendición, porque bueno, eso nos habla de que, de que nuestros niños y niñas este, tienen infancias este, muy libres, en donde se manifiestan de, de diferente manera. Este, hemos pasado por, por este, infancias en donde han prestado muchísima atención en silencio, acompañados de sus, de sus padres. Tíos, este, familiares, amigos, este, y otros en donde han este, formado parte de, totalmente de la escena, en donde <ríe> interactúan con los personajes, porque, bueno, Chinchimoy y Cascaruda、claro. son muy amigables y, y son muy entrañables y muy queribles, entonces, este. Hay, Como que rápidamente se produce esa famosa empatía de la que hablamos, y cuando c h i n c h i m o i y Cascaruda se encuentran con este espacio que se transforma por un momento hostil, los niños obviamente, este, acuden a Al socorro. Claro, socorro. porque no es lo mismo, Carolina, ¿viste? No, no es lo mismo que a las personas adultas le decís,、eh, bueno, se mantienen en silencio y demás, pero cuando pasa algo, la espontaneidad de los niños y niñas por ahí no es la misma. Sí, sí, digamos que este, los niños son, son partícipes. Este, siempre, bueno, tengo unos cuantos años en esto, como te decía, sí, sí, sí. y cuando arranqué con el teatro infantil, este,、eh, lo, lo que buscábamos los artistas era、eh, que el público participe, que, lo, que los niños y las niñas participen. Entonces, buscábamos como. Instancias para, para darles el permiso, ¿no? En esa época, como que el público infantil necesitaba ese permiso de, de, del artista para, para participar.、Mm. Eh, hoy no necesitan permiso, gracias a Dios, participan espontáneamente.、Eh, y, y hoy el, el, la, la propuesta, digamos, o el trabajo del artista pasa por un lugar de. de,、eh, de Eh, a ver cómo lo explico para que no suene feo,、eh, de permitir obviamente esa participación, pero también trabajar muchísimo la escucha. Creo que estamos en un mundo altamente comunicado, pero poco escuchado. Es Nos escuchamos bastante poco y los niños no están ajenos a esto. Los niños son la réplica de una sociedad de adultos que promueve determinadas cuestiones. Y si bien nos encanta la participación y nos parece maravilloso, también hay, un, hay una punta que creo que tenemos que volver a obviar un poco: q u el tema de la escucha, ¿no?、Eh, de volver a escucharnos. Este, pero bueno,、eh, es, es esta infancia y es maravillosa, como lo fue aquella infancia que, que no participaba y que tenía una alta capacidad de escucha. Bueno, gracias Carolina, no solamente <risa> por esta nota, sino también por todo lo que has hecho en tu carrera, por esto mismo que estamos hablando, ¿no? la posibilidad de los pichiqueches, los niños, niñas. Puedan participar y, y sean parte de las diferentes obras、eh, para la familia e infantiles, ¿no? Porque、eh, es sumamente necesario. Sabemos que antes, como decía, los chicos estaban como más calladitos y ahora es buenísimo y en buena hora y se está entonces invitando、Totalmente. a esta obra teatral que, bueno, va a estar eh, eh, sucediendo este sábado 23 de agosto allí en el Teatro del Tubo. Sí, ahí vamos a estar con c h i n c h i m o l o y Cascaruda, que es, este, son este, las actrices Andrea Despo y Jacqueline Falcón. Pero bueno, detrás de, de, de todo esto, de las tres que llegamos a Viena, hay un grupo creativo muy grande. Tenemos música original, este, gracias a, al Negrito, <ríe> un músico maravilloso, el Negro Alfaro de Puerto Madryn. Este, Marco Merino, que fue el director en, en, en la parte de, de Teatro de Sombras, y, y Marco, este, un, un gran artista plástico que, que nos ayudó y colaboró muchísimo con todo lo que fue la difusión y, y los últimos retoques de la escenografía. Así que el, el grupo creativo es genial, y bueno, no puedo no agradecerle a Luli Morales, que fue la que nos cedió el espacio del Sapo, que es un lugar maravilloso acá. Invito a los artistas de Viedma que, que lo busquen en Instagram y si quieren darse una vuelta por, por acá por Treleo con algún espectáculo. Este, El Sapo es un lugar que alberga a todo lo que es arte con muchísimo amor, amorosamente,、eh, maravilloso. No, no tengo palabras para, para Luli, que ha sido, este, nuestra mentora, si se quiere, y ha hecho posible que, que Puñenco hoy esté girando.